Pop Radio. Ya son las 4 de la mañana en tu ciudad. 101.5. 15 grados, 2 décimas. La actual en b u e n o s a i r e s 62 es el porcentaje de la humedad. y viento. Mi nombre es Hernán Lirio. Hasta las 6. Estoy con vos y en esta hora te voy a presentar a Depeche Mode, a Bob Sinclair, a los Tipitos, a los Beatles, a King y a muchos artistas más. Pero para empezar, Rod Stewart, jóvenes turcos en Pop Radio 101.5. Pop Radio. La vida es una fiesta.